Más chévere, a ver, vamos todos, ¿ok? v a m o s やばそう Y sobre toda cosa guardada, a ver, t e r m í n a l o Y sobre toda cosa guardada, porque de él mana la vida. Así es que de mi corazón a tu corazón, vamos a cuidar ese corazón de nosotros toda la vida hasta que tengamos que irnos. Esa e a canción para ti, mi amigo, guardián de mi corazón.